Hola, ¿cómo estás, Gise? Todo bien. Muy... con mucha ansiedad. Me imagino, me imagino, y queremos desde acá también un poquito. Por eso queremos que nos cuentes un poquito sobre cómo se viene preparando, ¿no? Cómo, cómo estamos, están viviendo estos últimos días previos a, a que se realice el encuentro. Bueno, estos últimos días se está viviendo con, con la ansiedad de que, bueno, ya estamos. En la recta final falta nada. O sea, es como una cuenta final que comenzas diez, n 10, 9, 8 o así.、Eh, así que la estamos viviendo con mucha ansiedad. Este sábado va a ser la última reunión、eh, de la comisión organizadora previa al encuentro.、Uh -huh. Así que súper organizadas, eh, eh, armoniosamente y aparte porque todo fue fluyendo mágicamente. Ese año en el regional. Bien, Le,、eh, me imagino que eso también tiene que ver con, con la necesidad de, de que sea, de que, de que llegue、eh, un año, porque fue un año bastante complicado, pero bueno, si me decías, surge así tan de forma natural, tiene que ver, me imagino, con, con esto, ¿no? Con, con la necesidad de que se haga y en este año particular en San Miguel. Sí,、eh, sobre todo eso, de que ese año sea en San Miguel, con la necesidad, la urgencia que tenemos que. Que se, que se visibilice todo lo que está sucediendo en el territorio. Y creo que por eso fluyó toda, toda esta construcción en forma totalmente horizontal, donde pudimos poner en consenso、eh, las necesidades, las e x i g e n c i a s pero también esto, la, la organización, el tejido, los abrazos, porque de mucho de eso se trató. Y es sumamente importante、eh, que sea este año en San Miguel. Ajá.、Uh -huh. Sí. ¿Por qué desde la organización、eh, veían esta importancia que se da en, en San Miguel? Sobre todo porque San Miguel siempre es considerado como el territorio, de,、eh, como el laboratorio de las políticas antiderechos que, que luego se, se terminan como aplicando en, en, en el país, ¿no? Como que primero se aprueban en San Miguel. Eh, por la necesidad de que h a y una ley de interrupción voluntaria del embarazo y desde que está esa ley, el municipio es objeto de conciencia y no se cumple. Por la necesidad de que el 8 de marzo sea declarado como el día del en, en e niño este m u n c como i i i p o el del día n por nacer,、eh, porque no se cumple con la ley del cupo laboral para las compañeras t r a v e s y trans.、Eh, Porque es peligroso ser parte, ser un género de, de, de la diversidad, de la disidencia, de, no ser de las normas.、Eh, porque ser marrón, marrona en, en San Miguel es d e l i t o por todas estas cuestiones, la necesidad, porque nos atraviesa mucho,、eh, el, está muy atravesado el distrito por, por, por las iglesias, porque este año se ha denunciado que se han entregado b i l i a s En escuelas públicas, porque、eh, la jura de la bandera en Campos de Mayo, la h i z o u n c u r a con la i m p l i c a n c i a que tiene y lo simbólico, porque no se respetan los derechos humanos de las personas, por todas estas cosas. Sí, sí. Pero también para mostrar que en San Miguel hay mucha organización, eh, eh, que, que estamos las compañeras que estamos organizadas, que、eh, nos organizamos con otras compañeras de otros territorios. Y, y como parte de lo que dice el lema, ¿no? Estamos organizados por nuestros derechos. Bien. Ahí,、eh, eso, ¿no? ¿Cómo se dieron?、Eh, ¿Aproximadamente hace cuánto tiempo que se vienen、eh, organizando estas、eh, reuniones desde, desde la comisión、eh, organizadora? Bueno, comenzamos a reunirnos luego de la última reunión que se da en Moreno, donde se designa que queda San Miguel. y Comenzamos a reunirnos a, a principios de abril、eh, en el Centro Cultural de la Universidad de General Sarmiento, que queda en San Miguel. Y bueno, y ahí a partir de ahí empezamos a reunirnos todos los sábados, primeramente cada 15 días,、sí. y este último tiempo lo vinimos haciendo una vez a la semana. Bien, o sea, aproximadamente cinco meses l l e v ó a organizar este, este regional. Sí,、eh, que se l l e v ó a organizar además、eh, las primeras,、eh, la, las primeras eh, reuniones, Fue más que nada como para poner en consenso esto, la necesidad de una construcción horizontal、eh, con, con toda la diversidad de pensamientos que nos atraviesan desde el feminismo, desde el posicionamiento político, desde nuestras historias de vida. Eh, después, una de las primeras cosas que surgieron naturalmente fue el lema, ¿no? Como el lema identifica a cada regional, el, el juntarnos para, para decidir los, los talleres, o sea, fue todo muy, muy organizado y, y, y siempre desde el consenso organizándonos. Bien.、Eh, Maribel, contanos por ahí、Ay. para aquellas personas que.、Eh, Aquellas personas que están ahí del otro lado y que nunca han sido parte de un encuentro regional, ¿sí? de alguna de estas instancias,、eh, ¿les puedes contar、eh, de qué se trata? ¿Qué es lo que se van a encontrar? Bueno, este encuentro regional es el número 25, o sea que hace 25 años que vienen sucediendo, sucediendo estos encuentros que en, en primera instancia. Surgen como encuentros,、eh, pre-encuentros nacionales, para lo que eran los encuentros nacionales también eh, eh, de los feminismos.、Eh, y lo que, con lo que se van a encontrar acá es,、eh, es bueno, más, más que nada es, es, es un espacio, es una organización que se arma.、Eh, y, y tiene que ver con, con eso, ¿no? De, de poder e n c o n t r a r m o s un día, de poder. Eh, debatir, eh, esto lo podemos hacer a través de los. Hay 40 talleres,、eh, todos de diferentes temáticas, en las que las personas pueden acercarse, compartir、eh, su palabra, su experiencia.、Eh, es un día en el que compartimos también、eh, ferias que van las personas que, que emprenden. Eh, va a haber también una charla central a la que le vamos a dar prioridad al mediodía con las madres protectoras,、eh, la marcha que también es importante,、eh, eh, artistas de, de, del condurbano y un festival al final. Es un, es un momento, quizás para las personas que no tienen como mucha idea de qué se trata, pero、eh, es un día que hay que vivirlo, hay que acercarse. Es como. Eh, hay que vivirlo, eso, t porque se lo puede escribir de un montón de maneras, pero es, yo siempre recurro a una frase que escuché、eh, de una compañera cuando dijo que los regionales son esos tremes a los que te subís y no te bajás más. Claro. Claro, una, una comodidad ahí el, el del pertenecer.、Eh, Mariel, b、sí. eh, contanos que、eh, u、bueno, este n o e año va a haber、eh, movilización y va a haber、eh, artistas, me decías, ¿no? En algunos regionales a veces se, se elige uno o el otro. En esta、eh, oportunidad van a, van a ver las dos cosas. Sí, sí.、Eh... La verdad, que hay una agenda bastante. La, las compañeras que trabajaron en la Comisión de Artística, la verdad, que hicieron un, un laburazo porque、eh, se, se presentaron muchas personas.、Eh, se priorizó sobre todas las cosas, quienes hasta ahora no habían podido como participar o tener la experiencia de, de estar en un regional.、Eh, también se,、eh, se, También sobre la, la idea de que sean de, de, de, de la zona, que t e n g a que ver también con, con el contexto de lo que se quiere ver. Así que va a ser algo muy variado porque van a ver, eh, eh, de, o sea, va a funcionar desde la radio, desde, desde diferentes espacios que se van a hacer durante el día, se van a hacer intervenciones incluso durante la marcha. Eh, eh, intervenciones artísticas durante la marcha y bueno, y esto que se cierra con un festival, con música en, en la plaza central de San Miguel. Eso t también fue pensado que sea en la plaza central de San Miguel, con la importancia de, de, de, de esto: de, de después de un día, de, de, de meses que nos venimos organizando y que nos vean, que estamos ahí. Bien.、Ah, me hablabas un poco sobre los, ta ta los talleres y las charlas. ¿Nos querés contar、sí. a l g u n o s si hay algunas novedades, si hay algunos、eh, bueno, clásicos、sí. ahí que sabemos que, que se suelen llenar? Sí,、eh, básicamente son 40 talleres que se van a brindar, algunos por la mañana, otros después del mediodía. Van a haber algunas charlas.、Eh, lo, los, lo, y los talleres.、Eh, Se van a hacer sobre la lógica de, de, de un tema, sobre los ejes, y, y la idea es que todas las personas que participen de los talleres puedan aportar desde su experiencia, lo que conocen. Este año se p e n s ó con la lógica de que hayan facilitadoras, pero justamente eso, que se facilite la palabra y se pueda circular.、Eh, Participar de un taller se puede ir como oyente, por ejemplo, no sé, hay talleres que tienen que ver con la、eh, diversidad,、uh -huh. con la sexualidad, eh, eh, temas como, bueno, los de siempre tienen que ver con, con el género,、eh, con la economía popular. Entonces, la idea es que circule la palabra, que, que, que nos escuchemos. Quienes nunca pudieron ir a un taller se pueden acercar también y. q u i z á escuchar, quizás cuando están ahí en ese taller que les llama la atención, se dan cuenta que quizás hay algo que pueden aportar de, desde su experiencia. Puede suceder también que haya voces en incidencia, y eso también está bueno porque también ahí se construye. Así que más que nada es eso, ¿no? Como d e r la, la posibilidad que se pueda circular la palabra. Bien, bien.、Eh, y bueno, y ahí me imagino lo, todos los nervios、um, ahí para, para este, este año se viene acercando. Eh, me, eh, ¿Nos querés contar por ahí para aquellas personas que、eh, no saben redes,、eh, b、bueno, u el n o e día, el horario, a partir de qué horario se pueden ir sobre, sobre la inscripción y el aire desde el cole? Sí, bueno, las redes están:、eh, está Facebook. El Facebook y Instagram, las dos se llaman igual, las dos redes: eh, regional, eh, es, perdón, Encuentro Regional San Miguel 2023.、Eh, va a ser este sábado 9 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana hasta las 18 horas aproximadamente, que es lo que va a durar la marcha, porque después vamos a, a tener、eh, fiesta, festival de cierre. Y va a ser en el Colegio Nacional. O algunos lo conocen como la Juana Manso también,、uh -huh. en Avenida Perón 2030. Bien, bien, ahí perfecto. Y en redes se pueden sacar las dudas de cualquiera de los talleres.、Eh, y te、sí. preguntaba por la, por la inscripción, ¿no? Por,、um, si ya se pueden inscribir, si es necesario. Si se pueden inscribir,、eh, pueden entrar、eh, a, a, a acá a las redes.、Uh -huh. Ahí están, incluso creo que、eh, todavía está abierta la inscripción. Incluso para las personas que estén interesadas a acercarse a feriar ese día, o sea, que todavía está abierta la inscripción a la feria.、Eh, dentro de las páginas también están los links para inscribirse,、eh, también para quienes quieran aportar, porque bueno, esto hay, también hay que decir que esto, bueno, nosotras no solventamos estos a u t o g i s i v o s o sea, con los aportes que vamos haciendo a las compañeras, es lo que. Se va sosteniendo el regional y en lo posible siempre vamos como tratando que quede algo para el re regional que viene. Así que ahí también está,、eh, entran a las redes, ahí también está el número de CBU en el caso que hayan personas que quieran aportar 10, 20, no sé, mil pesos、uh -huh. o lo que puedan、eh, para esto, para que esto pueda seguir sucediendo y, y, y, y eso que hacemos en forma a u t o g e s t i v a Bien, perfecto. Y bueno, y allí entonces el próximo fin de semana, bueno, nos vamos a estar cruzando por, por San Miguel.、Eh, te mando un abrazo、sí. grande. Bueno, un abrazo inmenso. Y bueno, y, y para cerrar, les digo el, el, el lema de este año que tiene que ver justamente con la identidad de San Miguel:、uh -huh. es, nos plantamos desobedientes, organizados por nuestros derechos. Bien, ahí, buenísimo. Gracias a Mariel. Bueno, abrazo.